aquí en el estudio con David González, quien va a estar presentando hoy a las 21 horas Cuero de Puma, su nuevo libro. ¿Cómo estás, David? Buen día, bienvenido. Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias por, por la, la posibilidad de estar acá y muy contento. La verdad que, bueno, estamos presentando, como bien decías, Cuero de Puma, que es, es mi tercer poemario. Eh, creo que en esta en esta oportunidad estoy, bueno, por suerte cuento con, con algunos... Algunos artistas que se coparon en, en participar en, en esta propuesta, como es la poeta Liliana Campasso, Ajá. la actriz eh, Laura Reiteri, que es de Fiske menuco y, y el queridísimo Juan Lucas Vía, que va a estar ahí tirando un poco de magia con su música. Eh, bueno, Cuero de Puma, como te decías, es mi tercer libro de poemas. Después tengo un libro escrito en coautoría con Laura Reiteri de, de Relatos, pero Cuero de Puma... Es un, un, un poemario que recorre un poco eh, mi, mi transitar, digamos, mi, mi cuestión vivencial acá en Viedma y en la comarca en los 90 ¿no? Ajá. Una, Una época... Convulsionada, si, si se quiere. Muy particular, con, claro, para retratar. La, sí, totalmente. La, la pizza con champán y, bueno, todo el vaciamiento que fue el menemismo en este país. Uh -huh. eh, entonces, bueno, uno un poco como como un adolescente, un joven en esa época... Eh, buscando dónde anclar, ¿no? Un poco pienso que por ahí para nuestra generación, los que andamos entre 40 y, entre 40 y 50, por eh pienso que, que no había por lo menos en mi experiencia, quizás siempre hay dos campanas, ¿viste? Ajá. Los que venimos un poco de la clase trabajadora o tenemos como como un poco venimos de ahí, tenemos cierta memoria histórica que nos permite pensar eh, los contextos políticos y sociales de determinada manera eh, entonces bueno nosotros, por lo menos generacionalmente o, o por lo menos la gente en los circuitos donde yo transitaba un poco eh, a, eh, la poesía, la cultura rock eh, la posibilidad de hacer algunos viajes y eso era un poco eh, el norte un lugar donde donde encontrar algún sentido ¿no? en, uh -huh. en un momento histórico donde pareciera que no no había demasiado sentido, no había mucho donde agarrarse. Entonces un poco este libro sin proponérselo, porque realmente no no es que dije, ah, voy a escribir un libro de determinado. Uno escribe, claro. uno escribe y después le vas encontrando como cierta lógica o cierta coherencia y lo vas ordenando de determinada manera. Y terminó siendo un poco, sin proponérmelo esto, un, un pequeño raconto, un pequeño recorrido por... por eh, ...por esta, esta comarca en los noventas... ...en esa época tan compulsionada... ...inclusive a nivel provincial... ...donde había... Eh paros, este manifestaciones masivas acá en la ciudad, era claro. todo un caos. Eh. Eso quería preguntarte, digo, porque si bien uno eh, o, o tiene los recuerdos y demás o quienes bueno, nosotros habíamos nacido en los, en los 90 uh -huh. eran muy chicos, pero escuchábamos justamente los testimonios de nuestros padres, otros otros familiares. Una cosa era quizás eh, lo, lo que quedó, si querés, a nivel nacional, pero después también lo que sucedía en cada provincia y en cada ciudad de esas provincias, ¿no? Sí, porque bueno, la bajada de línea, bueno, no, no es por nada que que en esa época la ley federal de educación y eh, también hay como una descentralización de, de la salud y de, y de la educación a nivel entonces cada como que la nación le tiró el fardo a cada una de las provincias claro. y por supuesto eh, con todo lo, lo, lo, lo con sabido que trae está este tipo de cosas y y también eh, pienso que, que un poco este este poemario Está laburado desde cierta condensación poética, es decir, a mí me gusta, empecé como a probar otras estéticas y otras maneras de decir quizás, Ajá. Y, y me parece que este este tercer libro cierra un poco una búsqueda que, que, que se inició en los dos primeros libros, y es como un, un puntapié, un trampolín para, para otros, ahora estoy como laburando desde otros lugares, otras estéticas, un poco porque me parece que está bueno no repetirse y, y no aburrirse de uno mismo, de su propia obra, ¿no? Eh, no, me... y porque imagino también que eh, debe ser una temática no fácil de volcar en un género como es la poesía. Sí, yo creo ¿No? que, como nunca me lo propuse de entrada, se dio. es un Ajá. poco No es que yo dije voy a escribir un libro sobre los 90, claro. ni, ni aunque lo hubiese querido, seguramente no me hubiese salido. Claro. Eh, entonces bueno, y también uno de algún modo se va transformando, ¿no? Es como que yo ya no soy ese pibe de 20 años, ahora ya soy muchachón un poco más grande con, con otro recorrido, otro backup de vida, otras experiencias. Entonces también uno también eso eso se vuelca en tu en tu obra creativa, digamos. Eh, entonces, bueno, nada, muy contento. También este libro, bueno, fue publicado por Kuruf Ediciones, que es una Ajá. Es una editorial de Fiske-Menuco alternativa, digamos. Mira. Ellos tienen como una, una una historia filosófica bastante interesante de, de no ver el libro como un objeto comercial, sino como la posibilidad de, de, de acceder a un derecho, al derecho a la lectura, al derecho a la circulación de los libros y eso. Entonces también me parecía Piola, yo coincido bastante en esa mirada, ¿no? De, de, de los libros, no como algo elitista, sino como una herramienta de liberación, si se quiere, ¿no? De, de poder abrir un poco la capocha y creo que, que en estos tiempos sobre todo donde eh, que está bastante complicada la mano me parece que, que, que el acceso a los libros y a la lectura y a acceder a, a la poesía pero también a, al arte en general sí. me parece que es un derecho que, que está buenísimo que la gente pueda acceder y, y que quizás te permite perdón te permite sí. quizás pensar no las obras o los libros que uno vaya a, a escribir con otra libertad porque sí. bueno sabes que partís desde otro lado también sí totalmente. Así que bueno, nada, muy contento, también este libro cuenta con el prólogo de un creidísimo amigo como es Nito Fritz, un poeta este muy muy estimado que también hoy vamos a leer algunos textos de él. Esto surgió también un poco en los ensayos, la idea de traerlo a Nito que está pasando algún momento un poco complicado de salud. Así que bueno, este y la posibilidad del encuentro, ¿no? De encontrarse uh -huh. con otras con otros otros hacedores eh, culturales de acá y Y compartir son tiempos donde está bueno juntarse está bueno lo colectivo está bueno en tiempos donde se, se pondera desde muchos lugares el individualismo la cosa de salvavate solo el juntarse a hacer me parece que es una una, una, una manera piola de, de un poco de, de pensar la vida y de encarla no un poco es quería consultarte acerca de eso, no justamente de la presentación porque no es que si se quiere quizás una presentación tradicional de un libro no sino bueno un espacio como vos decías de encuentro de bueno donde hay otros formatos también música digo eh, está cambiando un poco eso no de, de, de esos espacios de encontrarse a la hora de bueno compartir eh, las obras y el arte sí sí yo creo que se ha horizontalizado bastante y hay justamente creo que, que hay otras dinámicas de, de consumo del arte, si se quiere llamar consumo, que es una palabra media fulera, pero bueno, es, mm. es la que se me viene a la cabeza. Eh, y también me parece interesante como el cruce generacional, ¿no? Uh -huh. Quizás, en este caso por ahí, bueno, Liliana es una generación, yo cuando era pibe la leía a ella, suponte, entonces para mí poder compartir esta... Pero también estoy yo de los de cuarenta y pico, está Juan Lucas, que también está en los treinta y pico... Ahora se dio así, pero, por ejemplo, a mí particularmente también me interesaría empezar como a cruzarme también con pibes de veintipico. Cada uno con su película, con su historia, con su manera de decir, con su estética, pero el cruce generacional me parece que está bueno porque todos podemos como cazar algo del otro, ¿viste? en ese Como en esa coctelera. Claro. Eh, así que, bueno, a futuro calculo que en, sé que hay... Sé que es acá en la comarca hay muchas pibas, sobre todo conozco pibas así de veintipico que están escribiendo y uh -huh. hay como una movida de pibas que están escribiendo entonces también me parece que está buenísimo eso y sobre todo pienso en términos de, eh, de del empoderamiento de la mujer en todos los en todos los ámbitos y particularmente en la poesía me parece que, que hay que hay mucho para decir ahí uh -huh. entonces creo que, que está bueno y y bueno va a ser hoy a la en viento onírico 21 horas con entrada libre y gratuita. Bien, ¿hay que hacer reserva? Mira, eh, pueden escribir ahí al Facebook o al Instagram de Viento Onírico sí. y si no me eh, no hay que hacer reserva, la idea es que caigan. Lo que no estamos pasando a la dirección al aire es por una cuestión de de, de este, ¿Cómo decirlo habilitaciones y demás son espacios eso también está bueno contar por ahí al que no conoce que últimamente hay muchos espacios chiquititos tanto en viena como en patagonia donde están pasando cosas uh -huh. este que, que corre un poco el eje de los circuitos más tradicionales o, o, o estatales o ese tipo de cosas que, que no están mal pero Está bueno también que haya, entre comillas, ¿cierto? Under, si se quiere llamar. Por ahí es medio pretenciosa la palabra, pero como como espacios alternativos de difusión, de encuentro, de, de, de mostrar propuestas. Y sobre todo en una, me parece, en la comarca en los últimos años, por lo menos, hago hay un paralelismo con lo que venía hablando de los 90. Sí. Eh, hay mucha más gente haciendo, hay muchas más propuestas, eh, hay... También, bueno, mucha gente que se fue a estudiar y volvió, gente que viene de Buenos Aires, eso como que hizo como mover un poco el avispero sí. y eso me parece que, que está piola. Entonces, bueno, Viento Onírico es un espacio cultural, remado a pulmón, con mucho amor, con este, por Evangelina, que le aprovecho y le mando un abrazo grande. y Así que, bueno, también la posibilidad de... De, de generar encuentro ahí y también importantísimo para mí decirlo que, que la comunidad eh, asista y vaya y, y se acerca a los que estamos generando algo acá ¿no? en, en la comarca tanto los músicos los que hay poetas. mucho aparte como hay, mucho, decís, hay mucho excelente mm. entonces está bueno eso también de creo que es un creo que es el el punto que de acá a futuro no sé cómo porque yo ahora a gatas puedo con mi vida pero eh, pienso que que hay que hacer algo ahí en términos de que la gente acceda o generar como cierto acceso a, a las manifestaciones artísticas locales. Uh -huh. Hay algo del Estado ahí que está... Yo laburo en el Estado, digo, no no es que me, no es que me abro de gambas, pero sí pienso que, que la comunidad necesita apropiarse un poco más de, de las manifestaciones culturales que hay acá en la comarca y uh -huh. como bien decías... Eh, hay muchísimo, de mucha variedad y cosas muy buenas, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Bueno, invitamos entonces a nuestra audiencia hoy a las 21 horas en Viento Onírico, arroba viento-onírico en Instagram. Pueden consultar también por ahí o por el Facebook la presentación este de este libro, Cuero de Puma, de David González. Cuero de Puma. Y para cerrar, quiero sí. contar dos pequeñas cositas si estamos con tiempo. Sí, meta nomás. Ah, buenísimo. Vos sabés que cuando cuando estaba pensando un poco el, yo soy muy malo para poner títulos de los libros en general yo no quise consultarte acerca del título sí pero yo soy, soy malo <risas> o sea, me reconozco como un pésimo titulador en general eh, pero bueno un poco bueno el, el nombre de este poemario en primer lugar tiene que ver con que es un verso de, de uno de los poemas que integran el libro Ajá. pero también me, me, me traía un poco a esta cuestión de, de tener el cuero duro y eh, que también es un poco algo que, que uno va como deshaciendo eso. Es decir, generacionalmente yo pertenezco a la generación del rock, si se quiere. Donde había como determinados mandatos que uno tenía que ser un tipo recio, duro, rock. Esa cosa como rock, rock. Sí. Que... No reniego de eso porque es una marca generacional, pero también la posibilidad de, de un poco de reinventarse o de permitirse otras sensibilidades, permitirse quizás otras miradas del mundo, no ser conservador en términos del pensamiento, sino que después, no, no te digo que todo lo que sucede me gusta o, o tengo que coincidir en todo porque claro. tampoco es esa, digo pero pero sí la posibilidad de abrir un poco la cabeza, ver qué pasa alrededor, ver qué están diciendo los pibes también, viste por más que capaz que yo tengo mi propia manera de decir y mi propia necesidad porque yo soy un muchachón pero pero lo que dicen los pibes y las pibas digamos tiene mucho que ver también con generaciones previas porque está parece. todo hilado viste claro. la historia eh, si querés el vaciamiento de los 90 también está está hilado a lo que fue la dictadura y el plan económico de la dictadura y si te querés ir más atrás Podemos ir hasta 1810, Pero inclusive es, hasta claro, el reinato claro. del Río de la Plata. Todo está entrecruzado, la historia, la política, el arte, todo es como un amalgama de cosas que mm. están ahí este circulando en, en, en, la, en la ciudad, no en la comunidad. Sin duda, sin duda. Bueno, Cuero de Puma, entonces. Hoy Cuero, es de, 21 Puma. Horas. Cuero sí. de Puma, y como decía un queridísimo conocido mío este venezolano, una vez me dijo, una un, que vivió muchos años en Venezuela, me dijo una vez... Había un dicho popular de Venezuela que decía eh, no le tuviste miedo al tigre, le vas a tener miedo al cuero. Entonces también me cerraba por ahí y dije, <risa> mirá. "Ah, mira, mira, qué interesante también. Bueno, esto que el entramado, ¿no? Claro. Todo se termina cruzando y todo eh, termina generando un sentido." Está bueno, gracias David por acercarte. Un gustazo, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Y un abrazo muy grande al Manu Espinosa que nos está que hizo de, de Nexo. Sí. Eh, David González, aquí en el aire de La Comunitaria, hoy 21 horas en viento onírico, cuero de puma. Así que todos invitados e invitadas.